...las aventuras de Conejo Man. ...el Conejo que Todas Quieren... ...por José Luis Santana... ...la hoja para loquear hoy en... ...es tiempo de mezquites... ...el Conejo que Todas Quieren... ...la neta ya no sabía qué pex con su vida... ...ya ha dejado el bolillo de con Don Pablo... El feo vicio de la lujuria en este tiempo pandémico era casi cosa prohibida viajar ni para qué hacer planes. Nada más de pensar en los retenes sanitarios en el caso de salir de uh, por alguna central camionera lo hacía enfermar. Por lo que como muchos asalariados y casi desempleados se quedan en la conejo guarida escuchando solo los rumores de cada vez más contagiados y una buena cantidad de decesos... que ya la raza en una psicosis colectiva se la atribuían a la nueva variante de COVID-19 en su tercera o cuarta ola. Ya casi se duerme por el prolongado aletargamiento al cuando el conejo Cel le despierta con una noticia que para los pro-occidente capitalistas los tiene con un gran miedo. El talibán hace correr al gobierno actual en Afganistán como que la derrota del poderoso ejército gringo ya se puede cantar a los cuatro vientos. Todo parece que esos fulanos le mandan decir a los paladines de la... Pero la república de las ánimas con dengue. Todo es tan sospechoso que nadie sabe y nadie supo. Si hacen pruebas COVID en la presidencia municipal, ni siquiera si la ley de transparencia abarca ese pequeño detalle de poder solicitar que los funcionarios públicos exhiban sus pruebas y se aíslen en caso de ser positivos. En los territorios de La Perrada todo parece normal, pues ante tanta pasividad gubernamental y valemadrismo, Se sigue en un movimiento permanente en los trabajos agrícolas sin mucho protocolo en ese pequeño detalle de la sanidad. A la perrada le urge trabajar para comer, a las empresas producir para ganar y al gobierno en sus tres niveles. No hace falta preguntar. Ya casi se anima a escribir el manifiesto del guisache rebelde cuando llega su amigo y maestro Tlacuachemán, que con cubrebocas, gel repelente y morral ecológico, cumpliendo con la recomendación de la sana distancia, le cuenta que va a visitarlo, pues trae una bronca de suma importancia. ¡Conejo man! ¡Conejo man! ¡Vengo a que me ayudes a justificar por qué tenemos que plantar mezquites en el sur de Jalisco! Ayúdame, vato, pues el tiempo va en contra de nosotros Cigarro encendido en un beso carnal. Una copa de vino. Carrera va rasgando la pared. Tiempo cerrado donde crece el gran chacal. Triste paisaje de albañar Carmen es pájaro con alas sin volar. Cruje en los muros. Ten su hartazo a reventar, lloran la gartusa, aterrado el orden, grita, Carmen Carrera no se va. Carmen Carrera sabe a miel, carga pasión en cada cielo. Corazón mirando a al alba en su mandil cuelga un cuchillo Carmen carne en ensangua tu forma Frasgando la pared Tiempo cerrado Donde crece El gran chacal Triste paisaje De albañal Carmen Carrera Sabe a miel Carga pasión En cada cien Su corazón Mirando al alba De su mandil Puelga un cuchillo Carmen es ancha tú Carmen carrera va a volar Carmen carrera va a volar mm -hmm. Buen viernes por la tarde Hola Sergio, un gusto encontrarnos nuevamente. En todas las grandes ciudades nos falta tiempo para visitar lugares interesantes. Los habitantes de esta ciudad Tenemos particular gusto por recorrer las calles del centro. Podemos venir y venir cada semana o cada 15 días, o la verdad, solo buscamos cualquier pretexto para andar por estos lugares llenos de historia, de leyenda, de bullicio, de ambulantaje, de almacenes, de lujosos y tradicionales restaurantes, así como puestos de quesadillas, lacoyos, hot dogs, Mercados de zapatos, de ropa, de flores, de frutas y verduras, de dulces. Vamos, aquí pregunta qué quieres y lo tendrás. Templos majestuosos como la Catedral Metropolitana hasta la iglesia más pequeña. Y precisamente de esta hablaremos. Es la iglesia miniatura, así también la han llamado. Es la capilla del Señor de la Humildad. Los orígenes de la iglesia se remontan a la etapa de la conquista, pues Hernán Cortés mandó construir en Tenochtitlán siete ermitas y esta fue una de ellas. Su ubicación es la calle de Manzanares en la alcaldía Cuauhtémoc. Mide tan solo 10 metros cuadrados. Su capacidad es para cuatro bancas. Tiene dos torres al frente, puerta de madera y campanarios. La construcción parece siempre recién pintada de color beige, no tiene ni un solo rayón, ningún graffiti, y las personas no hacen ningún ruido cuando caminan por afuera y cerca del templo. De hecho, ha sufrido varias modificaciones en su arquitectura para verse como es actualmente. A unas cuantas calles se encuentra el famoso mercado de la Merced, señalado, como uno de los lugares con un alto índice delictivo. Sin embargo, esta iglesia nunca ha sido víctima de hurto alguno. Según las viejas pláticas y las reseñas de los diferentes cronistas de esta ciudad, señalan que acudían a esta fielmente ladrones y prostitutas, con una gran devoción y respeto para pedir perdón por sus pecados y para que les fuera bien, en su rutina de cada día. Ser ladrón se consideraba un oficio, decían. No es lo mismo el ser ratero que ser ladrón. El oficio implicaba todo un mecanismo de aprendizaje y la consigna de ladrón era no lastimar a la gente. Los vecinos de la zona cuentan que la cuota por el perdón era no cometer acto delictivo por un día. Por otro lado, esa zona de la pequeña iglesia ha sido de prostitución muy marcada. La actual alcaldía y los anteriores delegados han tratado de eliminarla, pero a la fecha solo ha disminuido. A unos pasos de ahí se encuentra la Plaza de la Soledad. Refieren que en ese sitio las mujeres se acomodaban en una especie de círculo y paseaban dando vueltas mientras los hombres solo las miraban. Un sinfín de historias que se cuentan de esta pequeña capilla y sus alrededores. Antes de la pandemia, abría los domingos y desde luego sigue siendo un recinto respetado y cuidado por la comunidad. Podríamos extendernos y seguir eh, platicando acerca de todo este rumbo que es de verdad increíble y tradicional. Pero como el tiempo siempre nos pisa los talones, Yo los dejo por esta tarde de verano y me dirijo a encontrar un café de chinos. ¿Gustan? Soy Marta Gómez García desde la Ciudad de México. Les agradezco como siempre su tiempo y su atención. Deseándoles un super finde y nos encontramos la próxima. <risa> De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Tengo el alma enamorada, no más empezar, corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor enamorada muy enamorada mi bien si me das toda tu vida yo te la doy también dime di si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño di di que no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti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 Jag Se aquí, señor operador, este es un secuestro y un anécdol conmigo. Mejor haga casa, para ustedes mejor, así es que haga su al lado, porque hay Okay. Okay. La busquen okay. un pernäs i ossar oss de espera Pero ella se perdió En la estación de Valdés En la estación del metro Valdés är jag mi corazón. Fracaso le doy un balasor No se ha dado cuenta Que estoy muy alterado Ya lo dijo Freud No me acuerdo en qué lago Solo la experiencia que he ...hoy estoy dispuesto a mandar al carajo ...llévame a algo hacia donde quieras ...pero no me gustes, no ...por la estación de Valderas ...en la estación del metro Valderas ...ahí fue donde yo perdí a mi amor Estación de mi tobacquera Hay reparado mi corazón 900 en el 13 que pasó, murió Benito Canales, el gobierno lo mató, andaba tienda por tienda buscando tinta y papel para escribirle una carta a su querida Isabel, dijo Benito Canales saliendo de Villachuato, Mejor veré a mi querida que se quedó en Surumuato Contestó Jesús Ibarra Vete con mucho cuidado Mañana a las diez nos vemos en Lojo de agua mentado Al llegar a Surumuato su querida le avisó Benito, te andan buscando, eso es lo que supe yo Don Benito contestó con sin igual arrogancia Aunque fueran cien rurales, yo los espero con ansia. Regresó para su casa con mucha resolución. Preparó muy bien sus armas y esperó a la comisión. Cuando el gobierno llegó, todos venían preguntando... ...¿Dónde se encuentra Canales? Que lo venimos buscando. Una mujer tapatía fue la que les dio razón Ahorita acaba de entrar, váyanse sin dilación Cuando la tropezó yo pronto rodearon la casa Esa ingrata tapatía fue causa de su desgracia Después marcaron el alto gritando los federales ¡Viva el supremo gobierno! ¡Muera Benito Canales! Les respondió Don Benito, ¡Ora diablos del infierno! ¡Viva Benito Canales! ¡Muera el supremo gobierno! Salió Benito Canales en su caballo retinto con sus armas en las manos, peleando con 35, Principió a tirar balazos a todos los federales, matando hombres y caballos y haciendo barbaridades. Decía Benito Canales, entren pelones malvados, que yo no les tengo miedo aunque vengan bien armados. Dijo el padre capellán, yo lo voy a apaciguar, ya no peleen con Canales, pues lo voy a confesar. Al pobrecito del padre le contestó el coronel, si no le quitas las armas hoy mueres junto con él. Se juan andando de rodillas a encontrar a don Benito. «Hijo de mi corazón, apacíguate tantito», dijo Benito Canales. «Padrecito de mi vida, ¿cómo es posible que venga a encontrarme de rodillas?» Le contestó el capellán. «Yo te vengo a confesar. Quiero que dejes las armas porque al fin te han de matar». ...también deberías hacer un acto de contrición... ...a ver si por ese medio de Dios... ...alcanzas perdón. Se bajó de su caballo todo muy arrepentido... ...nomás se puso a pensar... ...en tanto muerto y herido. Para poderlo confesar primero lo desarmó... ...le quitó las carrilleras... Y luego lo confesó. Decía Benito Canales ya después de confesado, «Quiero pelear otro rato, ahora que estoy descansado». Pero el padre capellán no le dejó más decir, «Hijo, si tomas las armas, yo también debo morir». Le respondió don Benito, «Por mí no se ha de perder». Por rescatarle su vida ya no haré yo mi deber Luego Benito Canales dijo al cercano soldado Hagan de mí lo que quieran Ahora que estoy desarmado Se atusaba y sonreía y le decía a la cordada Soy de puro Guanajuato Pero ahora no valgo nada Los rurales lo apresaron llevándolo a su muato y al despedirse del padre, envió a Isabel su retrato. Luego formaron el cuadro y no quiso ser vendado. A la derecha del padre quedó al fin, bien fusilado. Decía Benito Canales... ...cuando se estaba muriendo... ...mataron... ...a un gallo fino... ...respetado del gobierno... ...cuando sus fuerzas llegaron al ojo de agua mentado... ...ya a don Benito Canales lo encontraron sepultado... ...decían que cargaba el diablo en una caja de bronce... Y el mero diablo que traiba era su fusil del once. Aquí termina el corrido de don Benito Canales. Una mujer tapatía... ...lo entregó a los federales. Ya con esta me despido al pie de bellos rosales. Aquí se acaban los versos de... Don Benito Canales Ya con esta me despido Al pie de bellos rosales Aquí se acaban los versos De Don Benito Canales Se siente presionado con este público tan caluroso Esta rola se dedico eh, eh, pues. A esta sexta declaración de la lacandona de los compas zapatistas y por su otra campaña, bienvenidos. Esta rola se llama Prohibido y siempre donde quiera que la toque se la dedico al Comité de Madres de los Presos y Desaparecidos Políticos de Chihuahua, a Eureka en Monterrey y en todo México, a las madres de Plaza de Mayo en Argentina, a todas las jefas que siguen buscando a sus hijos. Esta rola se la dedico a los homosexuales, a las lesbianas, a las supuestas grandes minorías. Generalmente avasalladas por las supuestas grandes mayorías Esta rola se llama Prohibido Con todo cariño Para los compas zapatistas Que viva la sexta declaración de la Alacantona Canales. Aquí estoy detrás de mi nariz Bohemio renegado Sin destino en como un equivoco, un error Un loco, un transgresor, un malparidor Con los puños apretados, por la cara endurecida Y este amargo en la saliva uh -huh. Y voy en esta nube gris Con tanta necedad Echando chispas Exiliado En el descaro de vivir Como un tumor maligno En tu sonrisa verás que no estoy solo Somos muchos dos proscritos Los bastardos Los malditos uh, Y estoy aquí Oculto en el rincón de lo prohibido pensando en ti tratando de ser otro pero el mismo insurrecto perseguido ilegal y fugitivo tengo un sueño clandestino para ti uh, uh, uh, uh, uh, uh. Uh, uh, uh, uh. Y que esperas de mí? Si ya no más me queda este camino Siempre huyendo en el silencio Con esta soledad y mis canciones De este mundo pies de plomo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 Tengo dig. sueño que tja, tja, tja, tja, tja, tja, ¡Bravísimo! Gra Får det? Ilusionero iluso de esta selva cotidiana Y como jaseca Que vague en el viento un vuelo imaginario sobre historias de concreto Navego en el mar de las cosas exactas Muy clavado en momentos de semánticas gastadas Igual si fuera una nube Esculpida sobre el cielo Un dibujo insatisfecho Mis huellas en el invierno Y ya que yo No tengo tiempo de cambiar mi vida La máquina me ha vuelto una sombra borrosa Aunque soy la misma tuerca que han negado tus ojos Yo pues Sé que aún tengo tiempo para atracar en un puerto las verdades más sabidas y como un lobo salvaje que ha perdido su camino he llenado mis bolsillos ya con escombros del destino y sabes bien que manejo implacable en mi nave cibernética entre aquel laberinto de los planetas muertos Y cual si fuera la espuma de una marca de cerveza Un anuncio me ha vendido ya la forma de mi cabeza Y ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida La máquina me ha vuelto una sombra borrosa Y aunque soy la misma tuerca que ha negado tus ojos De contengo tiempo Para atracar en un puerto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 ...todo se termina en un suspiro ...y huye el grave de tu voz ...y vueltas, y vueltas ...planetas, planetas y estrellas y que mueren y, ...y vueltas, y vueltas, y vueltas det är de stjärnarna som